forma. TV Mendoza. En medio de una manifestación en el Obelisco hubo represión policial y ha dejado el saldo de algunos detenidos y un muerto. Las organizaciones Botamos luchar y Revolución Popular realizaban un acto cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires arremetió contra los manifestantes. Hubo cinco detenidos y un hombre fue llevado en estado crítico al hospital Ramos Mejías y después de intentar ser eh, reanimado, el SAME confirmó la muerte minutos después. Se trata de Facundo Molares, fotoperiodista. Él eh, era comunicador popular, militante que ha acompañado distintas causas en América Latina y por ejemplo en el contexto del golpe de estado de Bolivia en 2019 fue herido y también había sido detenido en esta oportunidad frente al Obelisco la policía de la ciudad de Buenos Aires lo redujo y lo asfixió eh, como se puede ver allí en el video eh, esta manifestación En la ciudad de Buenos Aires estaba eh, organizada por eh, estas eh, organizaciones que mencionábamos antes para expresarse en contra de las elecciones del domingo y eh, este, habían llegado al lugar a las 14 del día de hoy y este, se estaban retirando cuando la infantería de la policía de la ciudad avanzó y detuvo a Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicia Machado, Horacio Ferreira, Rubén Jaquet y Hernán Loyola. Queríamos acercarles entonces esta información de lo ocurrido en el día de hoy, que eh, ha avanzado la violencia institucional contra eh, el, este fotoperiodista y contra estos manifestantes que eh, se estaban ya retirando de manera pacífica eh, frente al obelisco. Informa. Corresponsalía Popular. compañeros, todas las compañeras, todo el pueblo que está odiado con toda esta mierda de su democracia, que venga para acá. A todo eso, parte del pueblo que el domingo no va a votar, que venga para acá para decirle que no confiamos en ninguno de todos estos ratas que nos gobiernan. Eh, estábamos denunciando justamente en un acto la farsa electoral, en una campaña que venimos haciendo que llama 100 fuegos contra la farsa electoral. Estábamos diciendo eso, estábamos planteando que, que en nuestro país... Como todos sabemos, eh, el 50% de nuestros hijos son pobres. Estamos diciendo que a los compañeros que lo tienen acá hace más de 10 días que vienen en un balón de la paz eh, peleando por sus territorios, a, a los compañeros de Chubut que los cagan a palo por defender eh, su territorio contra la megaminería, a los Hijo nuestro que matan en los barrios por gatillo fácil, estábamos haciendo todo eso. Eh, esa es la situación concreta. Estábamos terminando de hacer el acto y se mete la policía y nos detiene un compañero. No dejamos que lo detengan y cuando eh, matan a cuando meten a ese compañero preso, eh, vamos más compañeros y lo detienen a Facundo, lo detiene otro compañeros y en esa situación el compañero se descompensa. Eh, se afix, lo afixa no sabemos qué concretamente lo matan lo asesinan lo que recién no acaban de confirmar que el compañero está muerto está muerto por el asesinado el asesinato de un compañero esta policía que está acá atrás es la que pagan tanto la reta tanto bernie tanto massa miley laul y todo eso que se candidatean eh, que van a asumir el que asuma va a asumir con la muerte y con la sangre de nuestros compañeros así que eso es lo que estaba pasando concretamente cuando denunciamos, los medios de comunicación hegemónicos obviamente no están, salimos cuando estamos los compañeros muertos, ahora medios como ustedes, que son los que siempre nos cubren en todos lados, son los que le agradecemos que difundan todas estas situaciones, porque son la lucha del pueblo, y queremos decirle y convocar a través de ustedes fundamentalmente, que, que llamemos a todas las organizaciones, a todos los sectores populares, a todos los que están odiados y tienen bronca contra esto, que venga, que tenemos que dar vuelta la tortilla, porque estamos podridos poner la sangre nuestra. Hay detenidos también. Sí, hay cuatro compañeras y un compañero detenido, Vamos a movilizar seguramente a la comisaría porque lo vamos a sacar. Gracias, compañero, gracias, compañero, y arriba la niña. Informa. PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. El frente de Inquérito como su nombre le Alejandrina Barry. Eh, sí. Sí, nos acercamos inmediatamente, yo soy aparte hija de desaparecidos, porque vimos la brutalidad de lo que fue la represión, vimos cuando estaba en el piso Facundo, lo conocemos por su historia militante, lo conocíamos, eh, y inmediatamente nos acercamos aquí y cuando estábamos llegando nos enteramos de esta terrible noticia de que Facundo falleció. Víctor, tiene retorno, Víctor Hugo, si le querés podés preguntarle algo. Sabe cuáles fueron las circunstancias, Alejandrina. Cuáles, cuáles han sido las razones que puedan explicar esto tan doloroso. Es muy doloroso, sí. Es, eh, no escucho muy bien el retorno. Es muy doloroso. Estamos acá, aparte con otros militantes de derechos humanos, eh, también eh, familias desaparecidos, chicos desaparecidos que inmediatamente se se acercaron porque es dolorosísimo. Y en el medio de este dolor lo que tenemos que decir, que es lo que venimos denunciando con Miriam Bregman, con mis compañeros, es que todos estos discursos de mano dura eh, no se pueden dejar pasar porque terminan en esto. O sea, ya lo vimos en Jujuy con la represión, pero estos discursos que cada vez más vimos durante toda esta campaña de quién se peleaba por decir más mano dura, más represión, esto se va a terminar con los piquetes termina en esto, un asesinato brutal de un militante popular. Por eso queremos repudiarlo profundamente, queremos pedir justicia por Facundo, la libertad inmediata de todas las detenidas y no nos vamos a ir de acá hasta que se consiga esto. Y para decir que basta, basta de mano dura. Este hecho realmente nos conmueve profundamente. Lo conocíamos a Facundo, sabíamos de su historia militante y fue terrible, terrible ver las imágenes cómo lo asesinaban. Que no vengan ahora con decir con que fue parocardíaco, que tenía problemas él, como dijeron con Santiago Maldonado Facundo, lo asesinaron. Alejandrina es una especie de clima de época, esta violencia que anuncian y que luego ejecutan es una especie de clima de época, esta violencia que anuncian y que luego ejecutan. Exactamente. Exactamente, por eso no hay que no había que dejar pasar en ningún momento estos discursos de malnoduro, por eso los enfrentamos tanto de no ceder a ninguno de esos discursos porque eso se transforma en hechos concretos como este. Como asesinatos directos de los militantes populares cuando se ve eso, no las manifestaciones que se hacen para reclamar por comida, la estigmatización, la construcción del enemigo que tanto conocemos los que los que somos hijos desaparecidos lo que hacían con nuestros padres, esas construcciones del enemigo sobre los sectores populares son para después avanzar con una represión brutal contra lo, los que menos tienen, como sucedió en el caso de Facundo. Alejandrina, muchas es un gracias. Es de época, como vos decís, pero por eso tenemos que impedirlo, por eso estamos acá movilizándonos, como te decía, por justicia por Facundo y para decir que esto no puede seguir pasando, que se tiene que terminar, enfrentar estos discursos de mano dura y esta política de la policía de la ciudad del gobierno de la reta que lleva como su Morales, ¿no? Digo, toda la campaña electoral significó una reivindicación de la violencia estatal directamente como fue con el pueblo de Jujuy y después para que sea aplicado en todo el país, y acá estamos viendo las consecuencias con la vida de Facundo, estamos viendo las consecuencias. Alejandrina, muchas gracias, agradecerle Guillermo, comparto palabra por palabra lo que acabamos de escuchar. Informa Asociación Madres de Plaza de Mayo. Que cada jueves es el mejor, aún sin tener la EVE. A pesar de ese dolor tan grande, cada jueves es el mejor porque seguimos en la plaza, siguen las madres. Se sigue escribiendo esta historia extraordinaria de 46 años y ya las madres pensando en sus 47 años. ¿Por qué no? Lo estamos transitando como EVE hubiera querido, seguro. Y um, ustedes saben, hoy es jueves, el domingo hay elecciones y todo el discurso, los discursos de la plaza en, se transmiten en el programa que las madres tienen en la TV pública hace varios años. Y para entonces, para el sábado cuando se transmite el programa vamos a estar en veda electoral. Entonces, siguiendo lo que también hacía EVE, somos vamos, yo por lo menos voy a ser bien cuidadoso en lo que vamos a decir, porque como esto va a salir el sábado en la TV pública, para no violar este condicionante que impone el, el Código Electoral y que, como es tradición en las madres, respetan, respetan siempre. Entonces voy a hablar de lo que no va a ir a elecciones el domingo, de lo que tampoco fue motivo de campaña electoral, que es la situación de los jueces del Partido Judicial, que es algo que lo que venimos hablando hoy, Muchas veces. Y ustedes vieron hace semanas que viene la derecha política, mediática y judicial levantando la bandera de la República, de la independencia, de las instituciones para negarle a una jueza de la casación federal la doctora Ana María Figueroa, que cumplió 75 años hace unos días, negarle lo que la Constitución le reconoce, que si ella desea quedarse a pesar de haber cumplido los 75 años, pedirle al Poder Ejecutivo quedarse y que el Poder Ejecutivo le pida al Senado la Nación un acuerdo extraordinario para quedarse por cinco años más. Y claro, como no es una jueza alineada con Clarín, Clarín hace todo lo posible para que el Senado no se reúna y no se le dé el debido acuerdo. Incluso han dicho que ya la jueza dejó de ser jueza porque cumplió los 75 y todavía no se le dio el acuerdo. Algo que es absolutamente falso y que solamente vale para las reglas de Clarín. Porque hay varios casos de jueces que por una norma del Consejo de la Magistratura pueden seguir en sus cargos a pesar de tener 75 años hasta tanto el Senado no se reúna, finalmente y rechace el acuerdo o se lo dé. Si se lo rechaza, entonces ese juez, esa jueza será tendrá que jubilarse y si se lo da, podrá seguir por 5 años. ¿Qué es el caso que le cabe a la jueza Ana María Figueroa? De hecho, Por ejemplo, la esposa del camarista Recondo, jueza también, cumplió 75, no se lo dieron al acuerdo, esperó que se reúnan y ya había pasado la edad y sin embargo pudo tener su acuerdo y todavía está ejerciendo la magistratura. Pero hay un caso menos conocido para que ustedes vean la doble vara de Clarín y de la derecha judicial. Hay un juez federal ahora sí se jubiló finalmente, Ricardo Bustos Fierro, juez federal de Córdoba, juez número uno con competencia electoral, en una provincia donde los capitales sojeros tienen mucho poder, y no solo los sojeros, también el grupo Clarín. Y este juez se jubiló ahora en enero finalmente con... 87 años. Hasta los 87 años fue juez federal. Recién a los 82 se acordó que la Constitución decía que podía hacerlo hasta los 75 y recién ahí pidió quedarse. Entonces estaba Macri, tenía 82, en el año 2018 Macri dijo, "Sí, sí, se puede quedar, no hay ningún problema", pidió el acuerdo, se lo dieron. En el Senado de Macri y el juez Bustos Fierro se quedó entonces cinco años más hasta los 87 con un agregado, con un agregado. Los cinco años se vencían el 22 de enero de este año, del 23. Y el tipo que entonces estaba de feria cuando llegó el primero de febrero ya se había vencido el plazo, la edad, todo estaba vencido. Se sentó en su despacho como un juez a ejercer como juez porque decía que el presidente de la nación todavía no le había firmado la renuncia. Entonces él hasta tanto tenía que seguir siendo juez. Firmó allanamientos con todo absolutamente vencido. Ordenó prisiones. Dictó medidas procesales en un montón de juicios como si nada. El juez busto fierro. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque es un juez de Clarín. Busto fierro para que todos sepamos es el juez el primero en declarar inconstitucional el decreto 690 que dictó este gobierno, el de Alberto, que todavía está en la corte, ese decreto fue apelado y está en la corte y todavía no se resolvió, un decreto muy importante porque estableció en plena pandemia que el, los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet, y también la, la televisión por cable, eran servicio público y que por lo tanto debía estar regulada la tarifa por el Estado. Cosa que los grupos hegemónicos que manejan ese negocio apelaron y este juez, Gusto Fierro, le, le dio la razón. Razón suficiente para que se quede hasta los 100 años, si fuera por Clarín, en la magistratura. Esa es la doble vara que tienen estos, esta derecha que nos habla todo el tiempo de instituciones República y coso y que no la cumple en absoluto cuando se trata de sus jueces y está permanentemente mirando las normas para los jueces que no están alineados con ellos esto que no está en la no se va a votar el domingo porque ni nadie ni siquiera lo ha planteado en la campaña es lo que debemos batallar nosotros a partir del lunes, con el resultado que tengamos. Porque ese poder permanente, que no va nunca a elecciones, es el que nosotros debemos enfrentar en las calles todos los días, compañeros y compañeras, porque es el que tutela nuestras vidas diarias también todos los días. Así que, compañeros, fuerza para el domingo, pero fuerza también para el lunes, porque ahí la batalla, compañeros, continúa. Y no vamos a aflojar ni un paso atrás, como nos dicen las madres, hace 46 años. Nada más por mis compañeros y compañeras, los voy a dejar con un trabajador, con un técnico minero, trabajador de yacimientos carboníferos fiscales en Río Turbio, con un dirigente sindical, con un dirigente político, fue diputado nacional. En algún momento las Madres de Plaza de Mayo le dieron su mayor emblema su reconocimiento mayor, que es el pañuelo, es compañero que milita en el distrito de Lanús. Estoy hablando del compañero Edgardo de Petri, que va a hablarles ahora, antes de que lo haga, como todos los jueves, nuestra Carmen Arias. ¡Hasta el jueves, compañeros! Bueno, siempre... Es emocionante y comprometido para mí participar en las marchas de las madres y obviamente lo que hace llenarnos el corazón, llenarnos el alma y sobre todo uno le dice a las compañeras y a los compañeros cuando ven dificultades para militar, para llegar a fin de mes, cuando ven dificultades que no hay esperanzas a veces de futuro, miremos siempre a nuestras madres de Plaza de Mayo, que toda la vida levantaron la esperanza, el amor, la memoria y la justicia. Nosotros en un contexto de cierre de campañas complejo, porque todas las campañas se han suspendido por el asesinato de Morena en Lanús. Soy de Lanús, no puedo dejar de de hacer una simple reflexión, porque no quiero tampoco hacer de esto lo que hizo la derecha política tratando de sacar rédito electoral y partidario de una verdadera conmoción social y de este dolor que embarga a todos y todas las habitantes de Lanús. Obviamente para mí el mejor lugar para hacer un homenaje, para insistir con que haya justicia para Morena es estar acá este jueves hablando desde las madres exigiendo justicia y acompañando a la familia en el enorme dolor que tienen y creo que también nos marca esos hechos nos devuelven un espejo donde nosotros no solo tenemos que mirarnos sino que tenemos que trabajar para transformarlo. Porque ocurrió en un barrio pobre de nuestra ciudad, donde la falta de vivienda, la falta de trabajo, escuelas que sobreviven por el esfuerzo comunitario, pibes que no tienen futuro y que a veces, y lamentablemente toman el camino de la droga y de la delincuencia y terminamos en esta situación que estamos viviendo y que estamos sufriendo. Entonces nosotros, que estamos en el gobierno, que queremos seguir gobernando la Argentina, no vinimos para continuar ni para no transformar lo que nuestro pueblo reclama y nuestro pueblo demanda. Por eso el domingo hay que ir a votar masivamente no solo contra la derecha, sino para ejecutar un programa el lunes que vuelva a recuperar el futuro y la dignidad del pueblo argentino. Por eso, por eso dieron la vida a nuestros 30.000. Por eso estos jueves de las madres. Por eso la movilización popular de miles y miles de militantes Y una buena noticia, madres, compañeras y compañeros, ayer el tanito catalano de Ate, la verde y blanca, ganó la elección y tenemos un punto más, porque la política no es solo votar, poner un presidente, un gobernador, un intendente, un concejal, un diputado nacional... Eso es parte de la política, por eso hay que ir masivamente a votar. Pero la cuestión fundamental de la política es que esos lugares sean para convocar al pueblo argentino a iniciar en este país un proceso de transformación social y en eso el trabajo, un trabajo digno para todas las argentinas y los argentinos es la tarea principal que nosotros nos tenemos que dar hacia el futuro. Y no cualquier trabajo, un trabajo bien pago, un trabajo donde los trabajadores se afilien a sus sindicatos, tengan obra social, que su salario no solo le alcance para comer, sino para poder hacer y construir su vivienda, mejorar su calidad de vida, atender y mandar a sus hijos a la escuela, poder tener unas vacaciones y un descanso. Por eso para nosotros la política del domingo, los candidatos nuestros del domingo tienen que asumir este desafío y eso lo vamos a hacer si enfrentamos al verdadero poder, que el que está en la justicia, pero también los grandes grupos económicos concentrados que son los que se llenan de plata con el esfuerzo de la mayoría del pueblo argentino. Ahí está este China, ahí está ahí está Pérez con PAN. Ahí está ARCOR, ahí está Nestlé, ahí está la Shell, está la ESO, están los grandes bancos, están la Embajada Norteamericana, el voto nuestro, el frente de todo, tiene que ser para darnos fuerza para enfrentar a estos sectores que son los que no quieren que nuestro pueblo viva con dignidad, que nuestro pueblo tenga trabajo y sobre todo lo que quieren es que perdamos la memoria, lo que quieren es... Es que perdamos la fuerza. Hemos estado conmovidos ayer con el asesinato del candidato presidente de Ecuador que lo que fue asesinado. Y eso nos trae a un intento de asesinato de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Nos trae a la campaña de aniquilamiento y de exterminio que el Partido Judicial y magneto lanzaron, no solamente sobre Cristina, sino todo el movimiento popular. Eso nos trae a esta campaña del odio y de la exterminación del otro que plantean la mayoría de los candidatos de la derecha. Por eso para nosotros, esta elección, que es muy importante, esta elección que no vamos en las mejores condiciones, Yo sé que no vamos en las mejores condiciones, porque nosotros hubiésemos querido que la mejor de nosotros, la que tiene más legitimidad, la que quiere su pueblo, tendría que haber sido candidata a Presidenta de la República. El poder, ese mafioso judicial y el poder económico lo demostró cuánto poder tiene que impidió que la compañera sea la candidata. Más allá de los candidatos y más allá de la necesidad que tenemos de que la derecha no vuelva a gobernar, vayamos a votar masivamente pero el lunes sigamos caminando, los jueves vengamos a la plaza y esperemos tener la representación popular y estar a la altura de la circunstancia para avanzar en un proceso de transformación social que es el que merece la patria y necesita nuestra Argentina. Fuerza compañera, fuerza compañeros, con la fuerza de los 30.000 y de las madres, no tengo duda que el triunfo será nuestro y que el futuro será mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para empezar, las Madres de Plaza de Mayo le queremos enviar un abrazo muy fuerte a la familia de Morena, la niña de 11 años asesinada ayer en Lanús durante un, rolo, de un robo. Solo queremos decir que este hecho tan doloroso y traumático se produjo en un distrito gobernado por la fuerza política, el PRO, que hace de la De la mano dura su discurso político más importante y que evidentemente esta política no da absolutamente ningún resultado. La desigualdad social es la mayor generadora de inseguridad ciudadana. Bueno, continuamos con los discursos de Ebe. Hoy voy a leerles un tramo de un discurso de Ebe que pronunció durante el sexto encuentro de economía política y derechos humanos que organizamos las Madres en octubre de 2012. Entonces dijo Ebe, el movimiento de las Madres fue un movimiento que comenzó muy radicalizado ya de entrada. Ustedes piensen que ya existía la Liga por los Derechos del Hombre, con muchos abogados y compañeros y compañeras del Partido Comunista. Existían familiares de detenidos desaparecidos, donde se, se nucleaba el PO, el peronismo, y el PC estaba la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, también con radicales, peronistas y socialistas. El movimiento ecuménico, movimiento que re reunía a todas las iglesias. Sin embargo, las Madres, nada de esto nos venía bien. ¿Y saben por qué? porque sin darnos cuenta, sin pensarlo profundamente, había algo que nos separaba y siempre era un escritorio. Entonces, cuando nuestra compañera Susana, a su cena, dijo: "Vamos a la plaza a llevar una carta", nos dimos cuenta que la plaza nos agrupaba, que en la plaza podíamos armar un colectivo, que nos contábamos lo que nos pasaba, que no había nadie que nos preguntara. En cada lugar que ten Una tenía que llenar una planilla, en la plaza no. En la plaza era un brazo contra el otro y era contarnos qué te pasó, cómo fue y si no fue y si no fue y se nos fue igualando, nos igualó para siempre. Por eso nosotras fuimos a todas las organizaciones y son organizaciones con las que hemos hecho algunos trabajos, pero ninguna de ellos aceptó lo que las madres proponíamos. Y que era lo que proponíamos, que por encima de las razas, credos, religiones o partidos, están los hijos, primero ellos y siempre ellos, y sobre todo, no llorarle al enemigo. Gracias, hasta el jueves que viene. Informa. Sur y Sur. Toda América TV. En vísperas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, los candidatos argentinos despliegan todas sus estrategias comunicacionales para enamorar a propios y ajenos preocupados por dos situaciones. El creciente número de votantes indecisos que no se sienten atraídos por ninguna de las grandes coaliciones y el discurso de odio a los pobres de la derecha. Las elecciones primarias del domingo definirán a los candidatos que competirán en los comicios del 22 de octubre, pero también marcarán el tono de la campaña electoral que comenzó con nervios, estridentes acusaciones y apatía en la ciudadanía. La oficialista Unión por la Patria, la coalición derechista Juntos por el Cambio, los ultraderechistas de la Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y las demás fuerzas políticas se preparan para las elecciones primarias de este domingo 13 de agosto. Los partidos se presentarán en 27 fórmulas y dirimirán sus internas para definir a los nombres que competirán por un cargo en las elecciones generales. Existe más de 15% de indecisos, porcentaje directamente proporcional al descontento que provocaron los últimos ocho años de gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández y no hallan en la oferta electoral un candidato que los convoque y les proponga soluciones a sus necesidades y exigencias. Todo se reduce al escenario mediático y de las redes, evitando todo contacto físico, lo que marca el profundo distanciamiento entre la gente y la política. La meta de la derecha es un asalto al poder, absolutamente dominado por el odio político que surge de no haber ganado una guerra que comenzó en 1955 y tuvo su punto más álgido en la genocida dictadura de 1976. En Argentina se prepara, aprovechando la oleada mundial de neofascismo, una máquina de guerra que finalmente destruya un posible resurgimiento de lo nacional y popular. El odio a las personas pobres, la aporofobia, invisibiliza a cierta población sin la necesidad de eliminar el cuerpo físico, porque lo que elimina es el cuerpo identitario a través de los discursos de odio. El odio a los pobres no proviene solo de las clases altas, sino que la triste realidad señala que también está inmersa en un sector de la clase media y se plasman las propuestas de campaña para las elecciones 2023, desde el ultraderechista Javier Milei a la candidata de la Alianza Derechista Patricia Bullrich. El odio a los pobres, entendido en su falta de inclusión en un nivel de vida digno, también se esconde detrás de un supuesto nacionalismo que rechaza a bolivianos, paraguayos y peruanos. Se odia al cabecita negra del interior argentino, al boliviano, al paraguayo y al peruano, es decir, a los extranjeros pobres. Es odio de clase. La Argentina, otrora granero del mundo, se ha convertido en una nación rica en pobres, donde todos saben que unas elecciones no cambiará su futuro. La oficialista Unión por la Patria sale en desventaja, pese a adelastrarse del cortesano presidente Alberto Fernández, de pobrísima gestión, aunque su principal candidato es el ministro Sergio Massa, el de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la inflación de más de 100% en el año. La coalición de derecha sufre el choque de egos, resentimientos personales y lucha por negocios, pero carece de enfrentamientos ideológicos y los cruces entre Rodríguez Larreta, jefe del gobierno capitalino, y las barbaridades de Bullrich sirven como animadores mediáticos. La derecha avisa que intentará liquidar negociaciones paritarias, indemnizaciones, adicionales de salario, pero nada dicen de cómo procederán con el monstruoso endeudamiento que dejaron en 2019 con el Fondo Monetario. Mientras, los distintos espacios de izquierda, fragmentados en varias alianzas, necesitarán conseguir el 1,5% de los votos para entrar en las elecciones generales. El frenesí mediático de una campaña electoral carente de mensajes esperanzadores y de ofertas que apasionen contrasta con la aprofobia y con el reclamo estructural de las comunidades originarias silenciadas desde siempre, las que ahora peregrinan desde la norteña Jujuy hacia la capital para hacerse ver y escuchar. Pero los políticos están demasiado ocupados en mirarse al espejo. Informa Radio Popular Cheguevara, Rosario. Este, en, en algún momento se buscaba hace 40 años la la cuestión de ir a votar como una elección, pero después de 40 años es como que este siempre más de lo mismo, ¿no? Es una uh -huh. como que va agotando la situación y por eso es que estábamos este convocando para bueno el fin de semana hay una votación más y queda otra más. Este, y si todos si salen empatados va a haber una tercera antes que termine el, o sea, que hay elecciones y votaciones para hacer dulce entre otras cosas. Sí, eh, bueno, hay que hay que hay que tener en cuenta que un poco el, el contexto en el que vamos a elecciones, o sea, vamos a elecciones. Eh, son 40 años de O viste que hay toda una prédica oficialista sobre los 40 años de la democracia, como que si tuviéramos que celebrar 40 años, de no sé, claro. alguna una cosa importante para los pueblos. Seguro. Eh, y en realidad estamos suspendiendo las campañas electorales por el asesinato de una chiquita de 11 años, Manuela, Claro. ahí en Lanús. Eh, por Morena. El de la no, violencia. Morena. Sí. Morena, Morena, no Manuela, Morena, sí, Morena, 11 años terrible eh, y aparte, también tenemos qué sé yo fuera de nuestras fronteras la, la noticia de del de asesinato de un candidato a presidente a día de las elecciones presidenciales en, en Ecuador no claro sí. si pudiéramos seguir contando algunos elementos podríamos decir que bueno son es un si se trata de un sistema que indudablemente está mostrando facetas de una de un agotamiento de una crisis de un deterioro de una degradación, yo diría, casi infernal. En el caso de Ecuador es la cartelización, o sea, yo creo que es una tendencia que vamos a tener en los próximos 15, 20 años de mantenerse este sistema de representación que para nosotros es la democracia burguesa, la democracia liberal, la democracia en el capitalismo, no el modelo preferido por el capitalismo como forma de, de representación, pero vamos a tener Ya, la, ya tenemos ya tenemos eh, países con serio compromiso con la cartelización de la droga. O sea, estados absolutamente vinculados a la cartelización de la droga. Claro. Fundamentalmente aquellos que tienen una, un, una una participación importante, sus territorios juegan un papel importante este, en la escala, en la escala de la producción, la distribución y el lavado de activos, que son los tres elementos que hay que tener para para definir el narcotráfico, ¿no? Claro. Eh... Vos sabes que, eh, discúlpame que te interrumpa, el presidente de Colombia hace un par de semanas salió a denunciar que estaba bajando eh, la, la mafia de la droga o la, la, sí. la, la droga organizada sí. estaba bajando para Ecuador. Y sí. este casualmente, este hombre, bueno, eh, Villavicencio, que es el asesinado, sí. Este, sí, estaba sí. denunciando esto. Y los que lo sí. asesinaron... Dijeron, no, dice, nosotros le dimos un grupo de narcotráfico, le dimos plata y no cumplió con lo establecido, entre otras Ajá. cosas. Apareció un grupete ahí que andás a ver si es, ¿no? Pero bueno, esto es lo sí, que... Bueno, bueno el, el presidente de Colombia en la última reunión ahí del, de los países amazónicos ha planteado una OTAN de la Amazonia, no sé si sabés eso. Está planteando la, la, la realización de una de una corte así, digamos, amazónica, una corte de justicia amazónica y aparte eh, llamó a conformar algo así como una OTAN de la Amazonia. Vos fíjate el concepto, la OTAN, ¿no? Claro. Eh, primero eso, o sea, es regionalizar un concepto eh, que lógicamente no es ajeno a nosotros, porque bueno, la OTAN. Sí, está, está eh, digamos, la buena la decimos aquí muy inmediatamente, eh, pero digamos, eh, eh, fíjate vos, eh, se naturaliza una un, un, un determinado concepto que tiene que es digamos relación con un símbolo más que un símbolo con un instrumento de dominación y colonización muy y, de, y, de, y digamos de genocidio y de intervenciones de, de, de bancar golpes de estado como el de el de Hacienda en Chile, ¿no? que fíjate vos la, la La, la situación de las democracias, ¿no? Y creo que nosotros tampoco en Argentina huimos a esa, a esa realidad. El otro día leía, escuchaba ahí una declaración de Lula Ajá. diciendo que eh, solo le pido a Dios, pues, dijo Lula. Yo le pido a Dios que en las elecciones no gane el candidato del ajuste, dijo, en Argentina, refiriéndose a las elecciones de Argentina, dijo eso yo sé que él está dirige que esa es una pregunta no objetiva y no digamos absolutamente interesada y yo sé a quién va definido ese ese ese mensaje no aparentemente de su ubicación política geopolítica regional indudablemente está diciendo que no gane la derecha Claro. Este, que no ganen las expresiones de la derecha, pero sí. indudablemente para cualquier desprevenido eh, podría ser difícil. Es muy eh, difícil. Resultaría difícil decir quién es el quién es el candidato del ajuste en Argentina. Claro, se, se complica. Se, se complica, se complica, eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Daniel? ¿No es una cosa. Difícil? Porque quién es el candidato del ajuste, ¿no? Claro. Este, empezar por Massa y por bueno, y eh, seguí por Bullrich. bueno si votas por masa, ¿qué votas? otras este por ejemplo vamos a ver el último giro el, el giro el giro inmediato de las elecciones todo este escena que montó para para presentar un, una especie de triunfo negociado eh, cuando viajó a washington con el fondo monetario no que en realidad lo que trajo de allá es más deuda porque claro. lo que lo que hizo ante las apretadas del fondo monetario es contratar otras deudas Claro. Este, que te traen más intereses, aunque nosotros no sabemos, por ejemplo, la negociación con con, los con, con China por con la China, por ejemplo, el swap. ¿vos sabés cuál es la tasa de interés? Nadie, no, no lo eh, sabe. Nadie sabe eso, son confidenciales. Pero indudablemente, en un mundo del, donde el dinero, la tasa del dinero se hace cada vez más alta, o sea, quiere decir que la que el dinero se hace más caro, indudablemente, yo no creo que en esta lógica capitalista así Rotunda, este, digamos China, digamos se saque el alma de especulación y de y de y de alma de negocio para decir este, así de manera de manera solidaria bueno no, no te cobro yo está no indudablemente son es un endeudamiento mucho más grande con la eh, también recibimos ahí un aporte de la corporación andina de fomento el acá y hasta los cataríes hemos claro. Hemos recibido dólares de los catarios, o sea, directamente este, más pagamos, más este, nos arrodillamos ante las presiones del FMI, más debemos este, y menos tenemos. O sea, esta es la, la relación, entonces, decir, el ajuste, eh, bueno, más, eh, también se trajo de allí la idea de seguir eh, manejando la cuestión de lo que se llama la, el ordenamiento de las cuentas fiscales o sea, seguir profundizando esta línea de ajuste que él me acuerdo cuando asumió estaba hablando del 1,5% de reducción del gasto del gasto social y ha ido al 1,9 y se ha traído esa cifra, o sea, eh, digamos, el ajuste respecto del gasto social, esto en qué implica, menos tiza para los salones, menos gas para la, el aula de los chicos, menos menos recursos para asistir a gente a gente que está en vulnerabilidad alimentaria etcétera menos menos sueldos para los trabajadores estatales digamos no eh, porque también esta ha sido una de las indicaciones y en todo caso una de las de la de las propuestas que le ha hecho que le ha hecho el fondo monetario o sea controlar la masa salarial le ha dicho el, el, qué significa eso bueno este congelar los salarios eh, digamos, eh, hacer todo un relevamiento en el Estado y, bueno, jubilar, eh, eh, digamos, eh, eh, culminar eh, con arreglos con arreglos este, con arreglos de indemnizaciones eh, con, claro. con laburantes, etcétera O sea, achicar la planta, achicar el gasto y, bueno, entonces, en definitiva decir, bueno, ¿cuál es el candidato que, que no ajusta, no? Y ni hablemos de la... De la digamos que este es el bueno. en el campo este de la de la alianza oficial, ¿no? Pero, claro, este sería sí bueno. Decían. No, no, digo que este sería el bueno. <risa> este, este, claro. Esperan todas estas cosas. Lisandro, te quiere hacer una pregunta. No, sí, me, a hacer un me meto, sí, no, me meto por, por la verdad que compleja la información. No sé si, Alberto, estás ahí con también la compañera Mónica García. Hubo una sí, represión sí. en el obelisco sí. y leo el comunicado que se está emitiendo. Las organizaciones votamos luchar sí. y rebelión popular realizado sí. un acto contra la farsa electoral Y por la democracia sí. del pueblo Cuando la policía remetió contra los manifestantes Hiriendo gravemente sí. uno de ellos Parece sí. que Facundo Molares Estaba siendo herido. Sí, trasladado sin signos vitales no, este, Acá me dice a, a sí, Acá me dice Mónica Que está confirmado eso De la muerte de Facundo Molares Mónica ¿Está confirmado eso? Los, eh, lo estaban reviviendo Y no lo podían revivir Bueno, Facundo, eh, uno puede decir, eh, malo, no, no, este, malo, no. digamos, digamos todos los que no recibió de represión en, en Colombia, porque indudablemente su exposición. Claro. fíjate cómo como son las cosas, ¿no? Colombia, Bolivia, Va a luchar, a combatir a un país, a un país, a otro país. Este, así, eh, digamos, participó de una experiencia nada más y nada menos de la, yo diría una de las guerrillas más importantes de la historia mundial. Este, y sin embargo fíjate vos su sangre riega ahora las calles las calles de, de nuestro país no nosotros tenemos una tenemos una gran una gran amistad con facundo y por supuesto para nosotros es un es un dolor va a ser un dolor y una y una ausencia muy muy sentida inclusive tenía previsto visitarnos a fines de agosto me había dicho que venía para fines de agosto para charlar sobre los procesos de, de paz en colombia este bueno esta es la democracia esta es la democracia eh, y lo que hay que hacer es levantar esa bandera como la de Facundo o sea seguir luchando seguir manteniendo en vivo esas banderas este, y ser consecuente hasta el final como fue, claro, Facundo, y, y aparte como fue no, Facundo no fue un accidente no más vale aparte en la ciudad de Buenos Aires y yo te digo esto es vos viste que a veces el mensaje el mensaje este de, de Bullrich o todo nada parece un mensaje electoral parece que fuera una una amenaza inclusive Hasta te diría que hay una especie de subestimación del, del enemigo, ¿no? En el sentido de que como es borracha, como se toma un vino, este, ah, medio sí, que sí, se, sí, la sí. se, la, se la muestra como una caricatura. Pero en realidad, fíjate vos, cómo es la cómo es la cómo es la situación, ¿no? Este, en definitiva, no son promesas no. ni programas electorales. No, no, no. En definitiva, empezó a aplicarse, cárcel Empezó bala. a aplicarse el plan, el plan, el plan político cárcel igual, eh, igual que en Jujuy, igual que en Jujuy y yo diría igual que en, en igual que este, en Chubut, igual que en Catamarca, igual que en San Juan. Así abrimos este, el, programa. En, Así abrimos el, el programa. mismo programa y es lo que viene, es lo que viene. Yo lamento mucho y la verdad que todavía no no caigo, todavía no tengo eh, digamos la dimensión de, de esta de esto que ha ocurrido con con Facundo. Bueno, acá me dice que está muy grave, pero que está comprometido. Digamos, no, primero se había primero se había anunciado la muerte. Pero volviendo al tema, esta es, digamos, este es el futuro de los próximos 20 años que, digamos, que vamos a tener que afrontar en este país, donde va a existir este ajuste impiedoso y aparte va a venir, eh, digamos, toda esta ola de de la explotación sobre la fuerza de trabajo y la explotación sobre las recursos bienes comunes sobre los bienes comunes están pensando en una nueva etapa de 20 años basada en la exportación de hidrocarburos basada este en las eh, bueno en la profundización de la sofización y los biocombustibles y también en el litio no por eso la, la guerra esta, en es níger digamos esto, esta esta situaciones están expresando precisamente que en el capitalismo la disputa por la por la, por los bienes comunes es, es guerra Es, guerra, es, es propia es del guerra, capitalismo, es, es guerra, guerra, guerra, es guerra, es guerra y se va a se va a desatar una guerra realmente este cada vez más poderosa, cada vez más escalada, este en función de quién domina, quién maneja, quién es quien moniza eh, claro. la obtención de esos de esos bienes comunes. O sea que vamos a tener nuevas Ucranias, digamos, sería otra otra de las... Y bueno, bueno, el mundo, digamos, fíjate vos, nosotros tuvimos el mundo del Ya veníamos del mundo de la crisis del Lehman Brothers del 2008. Claro. Con toda la recesión y toda la crisis financiera tuvimos el COVID. Y después, bueno, la sequía, por ejemplo, en Argentina la sequía, que es producto también de este, la crisis climática sobre la cual algunos se mofan, se ríen, dicen que eso es un, un cuento de soros, este, pero en claro. definitiva este, estamos condicionados. Y encima de esto, todo esto... Extractivismo y guerra, digamos, esta va a ser un poco la, la, la realidad de los próximos años y creo que en las plataformas, en los programas electorales de, la, de esta trinidad conservadora, de esta trinidad de derecha, indudablemente hay muy pocos matices, muy pocos matices respecto de esas cuestiones. que la van a llevar a cabo a forma. Informa Radio Encuentro Diemma. Río Negro. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, eh, compañero luchador por la democracia y por los derechos humanos. Un gusto, Adolfo, buen día. Buen día, igualmente, de estar con ustedes. Y bueno, este país se va de asombro en asombro y de dolor en dolor, ¿no? Uh -huh. El asesinato de esta chica morena, una niña a quien le robaron la vida, ¿no?, pero también el malón de la paz que está en Buenos Aires, yo estoy acompañando también los abogados en Plaza Lavalle para que lo reciba la Corte Suprema de Justicia y no lo hemos logrado todavía. Uh -huh, uh -huh. Así que estamos haciendo gestiones y, lamentablemente, Eh, todo esto me lleva a una reflexión que hay todavía mucho racismo y discriminación. Ustedes saben que en Plaza de Mayo, porque es parte del PRO, sí. hay una carpa instalada con los COM sí. hace muchísimos meses, sí. apoyada por el gobierno de la ciudad, uh -huh. pero les impide tener una, casa, una carpa en Plaza Lavalle y están a la intemperie sufriendo eh, las inclemencias del tiempo, no les ponen los baños químicos, y hay una discriminación muy fuerte, y he tratado de, de entrar a la Corte Suprema, logramos con la abogada Mariana Cax, hablar con dos secretarios de la Corte, pero ellos escuchan, pero no pueden opinar absolutamente nada. Uh -huh. Estamos tratando de comunicarnos con algunos de los ministros de la Corte y tampoco lo ha, lo hemos logrado. No sé si están debajo de la cama, están escondidos, pero es realmente una vergüenza, una falta de responsabilidad y no podemos confiar en una justicia que no es justa y equitativa. Uh -huh. Entonces, esta es la situación. Hoy vamos a ver qué podemos avanzar y, y para poder llevarle por lo menos alguna ayuda, eh, esta gente que hizo 1.500 kilómetros, kilómetros esperando que la Corte Suprema... Ayer estuvieron en la Secretaría de Derechos Humanos una reunión y creo que entre hoy y mañana los va a recibir el presidente Alberto Fernández. Ajá. Bueno. Hasta aquí es lo que puedo transmitirles. Eh, ¿qué, ¿Qué? Bueno, vos fuiste a la a la corte. Eh, ¿Qué clima viste ahí? ¿Qué qué qué cara ponen? Porque uno no se puede imaginar que sean tan sinvergüenzas. Eh, vos que estuviste ahí, ¿qué qué ¿Qué impresión te llevas eh, de ese ámbito de la Corte Suprema de Justicia? ¿Alguien cree ahí en la posibilidad de que se haga justicia? Mira, eh, con los dos funcionarios que la recibieron, dice, sí, nosotros éramos con los expedientes, faltaba una firma, y le dije, para. detrás de los expedientes hay rostros de hombres y mujeres están reclamando se han recibido por los ministros de la Corte. Uh -huh. Y hasta ahora no podemos lograr que un solo ministro se haga esté presente. Uh -huh. Entonces, eh, no puede ser eso. Todo lo reduce en expedientes, afirma que tiene que esperar esto, que tiene el, dice, sí estamos avanzando en los expedientes, pero eh, la gente que está afuera, no sabe el expediente, quiere dialogar y quiere explicar la fuerte represión que hay en Jujuy. Uh -huh. Así que ahora el mediodía voy a tener una audiencia en Jujuy justamente uh, porque hemos presentado un avias corpus junto con Adriana Aredes, la hija de Olga Aredes uh -huh. este para eh, explicar que lo que está pasando es que tomen medidas y paren la represión. Uh -huh. Porque Gerardo Moral, Morales está utilizando los mismos métodos de la dictadura que aplicaron en Calilegua, en el ingenio Ledesma, uh -huh. uh -huh. de utilizar coches de empresas privadas para seleccionar y detener gente. Esto uh -huh. lo hizo los blanqueados. Uh -huh. Y ahora resulta que Morales está haciendo lo mismo. Hay gente herida, hay gente que ha amenazada. Eh, por ejemplo, a Camila Müller tuvo que entrar a Buenos Aires porque ya tuvo eh, dos intervenciones patotas de la policía que la maltrataron, la torturaron y para protegerla la amenazaron para protegerla trajeron a, a, aquí a la capital. Uh -huh. Entonces, eh, y, lo, y cuando hablamos con el gobierno nacional, y si no podemos intervenir, no puede haber una intervención federal en la provincia porque no tiene mayoría la Cámara de Diputados. Claro, la intervención, para, para intervenir una provincia es necesario hacerlo a través del Congreso de la Nación. Claro, y el Congreso de la Nación eh, el, eh, el no le da quórum el PRO. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, está atrapado, yo le he hablado esto con el presidente de la Nación. Uh -huh. Y dice, no podemos hacer nada una intervención. Lo que sí, eh, me dijo que eh, a pesar de los pedidos que hizo Morales para enviar tropas federales, el gobierno se... Eh, Él se negó a enviarles tropas federales. Uh -huh. Así que toda la represión está a cargo de la policía eh, de la provincia de Jujuy. Y realmente esto es lamentable, porque esto pone en peligro la institucionalidad del país. Uh -huh. Y digo que pone en peligro la institucionalidad del país por Eh, eh, primero, la reforma de la eh, Constitución Provincial viola la Constitución Nacional. Uh -huh. Por otra parte, el gobernador viola eh, no solo la Constitución, el, el convenio de la UIT 169 uh -huh. y la misma declaración sobre los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Uh -huh. hubo ya presentaciones de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas y este hombre considera se ha transformado en un señor feudal donde eh, el país comienza y termina en su territorio claro pero, pero, pero... esto va como eh, aliado a la reta a quien claro. le acabo de mandar una carta Uh -huh. Este reclamándole, le, pero va como en la fórmula presidencial. Claro. Sigan juntos. Claro y llamativamente como candidato a vicepresidente Morales junto con La Reta juegan a ver quién es más duro, más represivo. De, de, de, de, el, parece que es una competencia. ¿De quién eh, tiene mayor capacidad de represión? Y, y estamos a Así pocas es. horas de las elecciones, ¿no? Estamos, eh, eh, y está en peligro la vida institucional del país y está en peligro los derechos humanos como el derecho de los pueblos, ¿no? Uh -huh. Bueno, este, estamos ahora, me acaba de llamar la abogada, Mariana, en nuestra abogada que está permanentemente con el malón y también viajó allá junto con mi hijo, con Leonardo, que levantaron todo un informe eh, de la represión sufrida por el pueblo jujeño que vamos a dar a conocer eh, lo más rápido posible. Adolfo, en, en relación a, a esto último que mencionaste respecto de, bueno, un Morales precandidato a vicepresidente en la fórmula con con Rodríguez Larreta y volviendo un poco para atrás, digamos, cuando se inició eh, toda esta situación en Jujuy, fueron pocos quizás, ¿no?, los precandidatos y precandidatas que se refirieron eh, y repudiaron justamente lo que estaba sucediendo allí en la provincia. ¿Qué lecturas es, no?, digo, de cara a, a las elecciones del domingo y este panorama a nivel nacional que estamos teniendo? Muy pocos candidatos levantaron la voz contra eso, ¿no? Me extraña mucho que eh, Massa no haya dicho una sola palabra sobre lo que ocurre en la provincia de Jujuy. Uh -huh. sí. es, es llamativo esto, ¿no? Sí, sí. sí no, no se ha pronunciado. No dijo nada al respecto Entonces, en ningún momento. Sí. El, el único que se ha pronunciado es Eh, Claudio Lozano, pero después al resto, silencio total. Los medios de comunicación aquí, los grandes medios, tampoco. Uh -huh. Ni siquiera lo señalan, uh -huh. pero hablan de cualquier otra cosa, pero no no de este problema que es gravísimo, que hay gente herida, que... Morales prohibió que los hospitales atiendan a los heridos. Entonces, aparte de, de, de todas las barbaridades cometidas por la policía que disparaba los pardigones a la cara y hay jóvenes que han perdido un ojo. Entonces, esta, esta situación... Eh, la están silenciando y los candidatos no hablan sobre esto uh -huh. es como si esto fuese de otro planeta uh -huh. y no de una situación que vive el país y que pone en peligro la los derechos humanos y la democracia la institucionalidad del país Adolfo, te quiero consultar porque hace un ratito hacías referencia de lo que está pasando allí en Jujuy en, en en comparación con lo que ocurría durante la última dictadura militar de nuestro país. Entonces te quiero preguntar un poco en estos 40 años de democracia que estamos transitando y con esto mismo, este este clima que se está viviendo, como bien decía mi compañera, ¿cuál es, ¿cuáles son sus sensaciones en estos 40 años? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, la democracia no se regala. La democracia se construye y es responsabilidad de todos y todas, ¿no? no solo de los dirigentes políticos. Ahora estamos a pocos días eh, eh, de eh, la pasos Y yo le pido a la gente que tenga conciencia crítica y valores. Aquí estamos dictadura o democracia. Derecho e igualdad para todos y todas o gobiernos autoritarios. ¿Sabes lo que me preocupa últimamente en el país? Que cada vez... Hay más barrios cerrados con guardias, vigilancias y cada vez hay más vigilancia para que los pobres no molesten a los ricos. No sé si ustedes recuerdan a José de Castro, eh, que fue el director de la FAO, eh, que él escribe en el año 69 lo siguiente, hay un libro de él que se llama La geografía del hambre, y dice, los pobres no duermen porque tienen hambre, y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. Entonces, esta desigualdad se está profundizando, estoy hablando cuando José de Castro escribe La geografía del hambre, como médico, como representante en la FAO, en el año 69. Y hoy estamos en esa situación de desigualdad, de, de, de marginalidad, pero cada vez hay más barrios cerrados, más faudos, más muros de intolerancia y de eh, divisiones en nuestra sociedad. Ajá. Uh -huh. Eh, Adolfo, eh, no sé si para terminar mis compañeras acá quieren de algo más pero eh, digo, nos están haciendo permanentemente un discurso de desesperanza de no hay salida, de este es un país de mierda, de esto no tiene salida eh, todos sabemos que vos sos un luchador y por lo tanto quien lucha es porque tiene esperanza de que hay una transformación eh, me gustaría que vos nos digas algo sobre esto. Hay salida, y yo digo, no nos han vencido. Seguimos soñando con un país donde impere la justicia. Eh, ¿Qué pensás sobre esto? Sí. No, hay, hay salida. Uh -huh. Hay gente, hay organizaciones que vienen trabajando muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a ver, eh, hay que generar conciencia crítica, valores. Nosotros estamos trabajando mucho con los jóvenes en las universidades, en las escuelas. Fíjate, eh, el fin del año pasado llevamos a Chapalmalar de Jóvenes sin Memoria de la Comisión Provincial 18.000 jóvenes uh -huh. con un trabajo crítico, con propuestas. No hay salida, pero eh, las dirigencias deben saber ...ver y escuchar la voz de, puel, del pueblo. Uh -huh. Hablo de la dirigencia política, de las diligencias sindicales también... ...que uh -huh. muchas veces se manejan más por los intereses partidarios... ...que por el bien del pueblo. Yo creo que sí, que vamos a salir de esto, va a costar mucho... ...la lucha que debemos hacer es contra el hambre... La pobreza y la desigualdad social en una democracia que a 40 años de estar vigente aún tiene un largo camino de construcción social y política. Hasta aquí, momento noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.